y en muchos la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 425 de La Otra Oreja. Este programa musicalmente incorrecto con subversiones sonoras. Eh estamos acá con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. En nuestro mail otraoreja@gmail.com En el Facebook somos la otra oreja y ahí pueden encontrar los programas anteriores y y hay algunas radios que irradian valga la cacofonía eh esta emisión. Por ejemplo, la red de radios independientes Proximas a a Nueva York, eh qué huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso, Chile, Radio La Pujante desde La Valla al norte de Mendoza, Radio Activa, la radio del colectivo cultural en Ingeniero Masuit, en la Patagonia Rebelde en Fisque Menuco en General Roca, Antena Libre de Origuás y Mariposas, la Radio Web Artesanal en Neuquén.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 de de la radiofonía intergaláctica, eh, Lucas Dulso. Sí, yo soy. Es. Perfectamente ratificado por Río. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pesoa. Ya soy Lara. Bueno, Lara sí también a veces se cuela. Que te salga lindo tu programa. Gracias, Lara. Gracias, Lara. Pero ¿y yo quién soy? Hola, Edun Ashman. Hola, hola, Lara, ¿cómo estás? Eh hola, abuelo. Hola Río, vos vos tenés memoria, ¿no? Sí, tengo mucha memoria. Sí, y y y por qué te, me decís eso? Después de cuando era bebé. Cuando tuya no nací. Cuando todavía no naciste, ¿te acordás? Cuando no soy a papá que mami. Claro, bien, muy bien. Este así es con el memorioso de de Río que estamos eh, haciendo este programa. Eh Sí. Perfecto, empezamos, ¿no? Sí, eso es. Perfecto. Eh bueno, eh así es, vamos a comenzar la otra oreja de mujer. ¿Estás escuchando por la otra oreja? la otra oreja de mujer. Íbamos a ir a una cantante de por acá, de por acá, de por estas tierras rioplatenses, una uruguaya que vive en, en la provincia de Buenos Aires, una una grosa que tiene una que tiene una voz increíble, una afinación bárbara. Eh yo conté por estos micrófonos que una vez la vi en una feria de la música en Buenos Aires jugando al fútbol. Estaba con la camiseta uruguaya, hizo juguito mientras cantaba una canción. Eh vamos a escuchar a Ana Prada, escuchen la letra. Y la musicalización La entalladita Ana Prada por la otra oreja Roberto Bucinio Le dijo a Teodora Respeta el cariño Que cargo pistola La llevo con ocho tiros Ya sal al baile con ese vestido pegado a tu talla, qué tan atrevido, recuerda que soy alca a pasar la vida con un sollozo amargado así se dice teodora que llore que piense no seas tan coqueta sé más decentita sale contesta con una sonrisa pues yo no tengo la culpa ya ver nacido bonita sacó la pistola para me drentarla pero la teodora le arrebata el aroma con ella nos ocho tiro Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y hay una mujer que canta que nadie me levante la voz. Ya era hora, ahora me toca a mí, harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuestas y la casa colgando. Ahora yo toda mi carne, mi alma, mis ganas y toda mi alegría, y a mí que me lancen cuchillos, que con media vuelta yo todos los esquivo. Que ahora soy mi misma dueña, mi amiga, que nadie me levante la voz, que aunque todo me malteis a disgusto, hoy ha ido empieza su, su vida y no piensa parar hasta ver los augusto. Así empieza A mí nadie me levanta la voz, bebe. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Ay, allá, allá te pagáis, pagá conmigo. Ya, pa pa ya no con cuesta ir a casa colgando. Ahora he decidido por dónde ando. Ahora pongo yo to' a mi carne, mi alma, mi gana y to' a mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo solo esquivo. Para si mí, mi mínima dueña, mi amiga, mi esposa, la reina de mi casa, que nadie me levante la voz. Que todo me mate ya di gusto hoy haiga en fiesta su vida y no piensa parar hasta ver a Augusto ya era hora ahora me toca a mí ya era hora ahora me toca a mí y a mí alzad pa y pagai vallago mi niño apuesta y la danza colgando ahora vestido por donde ando ya era hora mi house que nadie si me levanté la voz con que tome mateía disgusto hoy ha ido gana la partida recoge su carta y le ría la vida ya era ahora ahora me toca a mí ya era ahora ahora me toca a mí sale y paga y paja con mi niño acuesta en la casa colgando ahora decido por donde ando ya era ahora ahora me toca a mí rico sido nunca ha comido con mucho tocino con mucho cocino viene la aida corriendo por la calle de aquí para allá de aquí para allá eso aida sicillo carrapatero tomate pimiento pecado sin camaguizo de patata salta de la cama ya era hora ahora me toca a mí ya era hora ahora me toca a mí harta de ir para allá con mío puesto la gasa con razón ahora te sigo por donde ando aida ya era hora ahora me toca a mí ya era hora. La casa colgando, ahora decido por donde ando, ya era hora, ahora me toca a mí. Ay, como mueve el bello de tranquilo. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Arriba y baja y vaya con mi niño a fiesta y la casa colgando. Ahora decido por donde ando, ya era hora, ahora me toca a mí. Hay que ser rapatero. otra oreja de mujer. Y nos vamos a Cali, a Colombia, saludando a Pablo Cala de esas tierras eh de Bogotá. Bueno, eh Cintia Montaño es una cantautora, poetisa, gestora cultural y y comunicadora social afrocolombiana. Eh bueno, es una es una bonita eh, cantante eh que, que con el pasar del tiempo ganó experiencia en el en el género del rap, ¿no? Con las agrupaciones Zafiro y Gremio Supremo. Gremio Supremo, donde se incorporó a la escena del hip hop caleño. Vamos a escuchar una canción de Cintia Montaño. Es eh, que mmm, dice Las Mil y Una Noches, Las Mil y Una Ningunas Mujeres. Cintia Montaño, desde Colombia, para la otra hora de esta mujer. Escucha sus fuertes. Cada vez tu corazón se agita expresa de una viento amenazado corres más más por la húmeda selva es imposible pero esperanza de vivir conservas quieres dejar La vida florenta porque comprendes lo absurdo de la guerra porque te colmaron los apusos a tu cuerpo te obligan a portarte pese a ese recuerdo está decidido serás libre o morirás en el intento que pocas triunfan y más ha muerto y el fin de tu vida lo define una bala en tu cuerpo quizás lo logres siguen corriendo de mi rancho sus gritos de dolor escuché, en su último suspiro llamaba a su madre Inés era Ana María, una niña de 16, que por la violencia era juzgada con durez le cobraron el pecado de defender sus derechos, expresarse y luchar por su techo con una condena de violación, tortura y muerte, sus pechos mutilados exigieron ante la gente para que obedeciéramos el control, para que huyéramos En silencio, o más niñas gritar o yeramos o nuestras hijas serían las que morir piéramos. Eh ya creía que sería como en las novelas, pues había sufrido mucho en la vida, esperaba que de un cuento el ya pareciera y creyó encontrar el amor de su vida el que fue su esposo el que a golpe es la acariciaba el que decida la enfermó en su cama era parte de la ruina para ella su último suspiro fue por eso esta historia no fue de ella otra de casa otra obrera otra prostituta otra guerrillera otra madre soltera otra sindicalista Otra de derecha, otra izquierdista Otra blanca, otra, otra negra Otra india, otra joven Otra niña, otra desplazada Otra periodista Otra mujer, mas que muere Pero a quien importa? Importan lo que hacen en mujeres Sus campos de batalla A la impunidad, que olvida y calla Que a ti te importe, seas hombre o mujer Podria tu hija ser tu madre Tu esposa También usted, También usted. otra oreja latinoamericana. Por bueno, mí me dijeron que había un programa muy divertido de televisión en Chile eh conducido por un títere, ¿no? Conductor del noticiero que mmm, maneja con sus compañeros un excelente doble sentido en los títeres eh con ironías, imitaciones de personajes de la televisión chilena, algo así pasó con Canal K en un momento eh donde mi hermano y <coughs> quien les habla tenían alguito que ver. Bueno, eh 31 minutos se llamaba ese programa y mmm, vamos a escuchar de Chile um, algo Algo irónico, ¿no? Eh, nunca vi televisión. 31 minutos por la otra oreja. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre que es un loco y vende teles. Para mí Seis con amigos que me amo contando la que cumple su función Pall televizor Y descubri Un mundo muy Complejo Que para ibi el...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 Imajini Imajini Me rendi La peli A mi viejo Yo soy feliz y ahora escuchando por la otra oreja. Y seguimos con la música de Chile, vamos a escuchar a Los Miserables, una banda punk eh, surgida en la comuna de El Bosque de Santiago de Chile, que no se forma en el 99 como una forma de protestar contra la dictadura de Pinochet y la nueva democracia, ¿no? eh regimentada por el mismo Pinochet. Su tendencia musical en ese entonces se enfocaba en la música punk con lírica política, inspirándose en bandas como The Clash o la Polla Records o Cortatu. No, en ese año graban su primer demo titulado Ritmo Marginal. También tienen su primera tocata teloneando en la emblemática Banda de punk fiscales Adoc en en Chile. Eh bueno, y vamos a escuchar una de sus producciones de Los Miserables. A ver. Los Miserables de Chile. Y gritamos con con Jorge Villacréspo, viva Chile mierda. No necesitamos banderas. Los Miserables por la otra oreja que con la autoridad que nos da el buen juicio que el pleno uso de nuestra razón nos pudieron atar alguna vez a una institución de forma de repres quier patrón ya todas las divisas nos dan indiferencia renegamos de cualquier gol dejarte tras de un líder y dejar que no se esgriman con se escuchando según la otra oreja